Estoy bien, Editorial Planeta. el más allá nunca estuvo tan cerca, 565 páginas y 160 casos. Los casos 164, 64 ¿no? 165. Los casos que lo descubran los lectores leyéndose el libro y comprándolo. Estoy bien comenzó en 1968 por una casualidad. En la redacción del País. Aparente casualidad. En la redacción de Heraldo aragón y No, en la redacción no. En, un, en una espera periodística. Y con También, un compañero. Con un colega, sí. Miguel Páez. ¿Cómo comienza? Pues, lo que te estoy contando, es decir, eh, nos mandaron a hacer alguna información y entonces, lo bueno, típico, por lo menos en aquella época, teníamos que esperar en la calle y, y mucho tiempo y entonces, eh, en una de esas, tampoco nunca supe por qué y me lo contó. Yo no me había iniciado en el tema de nada más, ni misterios, ni, ni nada de nada el tema OVNI llegaría en el 72, estamos hablando del 68. Y nunca supe por qué, pero me lo contó. Miguel París era un tipo, había que conocerlo, muy serio, incapaz de indignar, incapaz de fantasear. Y entonces me cuenta lo que le sucedió a Rusia en el 42. Y yo me quedé muy impactado, y él me prohibió publicar nada yo inmediatamente el instinto me dijo, oh, eso es una historia muy interesante, ¿no? Y entonces yo respeté su, su petición y yo le volví a ver mucho, muchas veces a lo largo, porque yo estuve en Zaragoza desde el 68 hasta el 72. Entonces lo vi muchas veces, él era cámara de fotógrafo, cámara de, del centro regional de televisión, en fin. Nos veíamos prácticamente todos los días, ¿no? Y, y me lo contó muchas veces siempre igual era un tipo repito que eh, el valor del testimonio es cuando sabes cómo es la persona ¿no? y entonces yo un día así conseguí ya había pasado muchos años ya él se había retirado y le dije bueno vamos a ver Miguel el día que tú te mueras yo lo puedo publicar pensando que podría algún día publicarlo en un libro ¿no? y me dio, sí, me, dijo, me dio la autorización y me dio incluso las fotos Pues yo le dije, le fotos tuyas entonces me dio varias fotos entonces eso me puso a mí en marcha inconscientemente ya siempre que yo sabía de un caso de resucitados como los llamo yo para cosa, iba disparado ¿no? me preocupaba investigar investigaba y en silencio porque nadie ha sabido nunca que yo he investigado esto bueno, salió un libro una experiencia con mi padre y tal al fin libre, pero sobre estos temas yo no he publicado nunca nada o prácticamente nada que yo sé salvo uno que es el de la cristalería que si salió en un librito mío que se titulaba siete no, narraciones extraordinarias creo que ahí sale una, una síntesis de la de la cristalería el caso de la cristalería de Barbate pero el resto son casi mil casos dame un minuto La siguiente pregunta porque se va a acabar la tarjeta y así la cambio. A colación de lo que me contestabas, tu trabajo de investigación heterodoxo ¿no? siempre ha estado vinculado al fenómeno ovni, a los dioses del pasado, a las antiguas culturas, a la figura de Jesús de Nazaret. ¿Por qué ahora un trabajo dedicado a la muerte? Bueno, yo creo que todo está relacionado. ¿eh? O sea, el fenómeno ovni tiene más vinculación con el fenómeno de la, de la muerte de lo que podamos imaginar. O por lo menos eso creo yo. Y además insisto porque yo empecé en el 68. Es decir, el primer tema de misterio misterio al que yo me enfrento en su momento es este. En el 68. Yo no no arranco con el fenómeno ovni hasta 5 años, 4 o 5 años después. Aunque ya tuve una curiosa entrevista en El Heraldo de Aragón a un a un astrónomo y hablamos sobre el tema OVNI, pero fue una entrevista que yo le hago a ese señor. Pero no hubo más, ¿eh? fue un romance muy corto. Entonces, eh, bueno, pues fui acumulando, como te digo, información, fui investigando, cada vez más fuerte, cada vez más intenso. Me llegaban más información, más casos, más casos, más casos, y me siguen llegando ¿eh? todavía y ya llegó un momento que dije bueno esto esto es un esto es un, un hecho real es decir como fenómeno obvio esto no es ningún invento esto es cierto es decir hay gente que ha visto a sus amigos a sus familiares muertos y no lo ha contado pues por razones obvias pues porque es un tema muy personal y no vas contándolo por ahí ¿Mm? en, en ese cambio pueden influir Tu es muy personal. Primero, las experiencias que tuviste con ese otro lado, o sea, lo que sea el otro lado. Por ejemplo, recuerdo en Busca del Misterio, tu viaje con la soga del muerto, de ayahuasca, la muerte de tu padre y tu operación de muerte. Bueno, ha influido todo un poco. ¿Eh? Quizás la, la, el, el primer impacto fue el de Zaragoza y el París. Por la persona, insisto, que era. A la persona que nunca le veía salvar y, y, y menos de nada de eso eso fue lo que más me impactó a mí lo que la puso en marcha luego ya sí se mezclaron pues todo lo que iba conociendo por ahí de una cosa de otra de... iba ratificando lo que yo ya sospechaba ¿eh? porque después de tantos casos tienes ya la absoluta seguridad qué es la muerte para Benítez Además de la compañera de viaje, de la que muchas veces no somos conscientes, una puerta, volver a casa, a la casa de donde venimos, la muerte es despertarse de un ensueño, volver a casa. Para mí. ¿Y qué es esa casa? ¿O qué crees que es esa casa? La realidad. Los protagonistas de este bien son los que llaman los resucitados. Los llaman. Yo les llamo los resucitados para entenderme para andar por casa, por lo no menos vamos llamarlos, eh, y para distinguirlos también de los fantasmas, por ejemplo, los fantasmas, todo esto, en fin, yo no, yo no dudo, es cierto, pero probablemente es otra cosa. Eh, yo me he centrado, repito, en amigos y familiares conocidos del testigo. Esa es la condición básica para poder mm, investigar, ¿no? Porque Hay muchos casos de gente que te dicen, bueno, pues en, en, el, en la casa tal o en el castillo no sé dónde aparece una señora asomada a la ventana que está muerta. Pues yo me digo que no, pero no me interesa porque no sabemos qué es. A lo mejor es lo mismo, pero nadie la conoce. Entonces yo quise hacerlo más concreto, más objetivo, que es es su padre, es su abuelo, es su hijo. Es su amigo. ¿Cuál es el mensaje de no los resucitados? Pues hombre, muy simple. Hay vida después de la muerte. La siguiente, a, más. la siguiente pregunta te va a aparecer igual. Leyendo entre líneas, porque tiene mucho juego subterráneo, sí. estoy bien, no hay que quedarse solo con los mensajes, sino con los hechos. Esta es una de las claves que los resucitados aparecen para mostrar como notarios de esa realidad. Sí. Sí. Sí, yo creo que es el mensaje capital. Una cosa es, si te dicen, por ejemplo, hay un 40% que te dicen una cosa, otro 30-40% que dicen otra cosa y otro 20% que dicen otra cosa. Bueno, bien, todo eso es correcto. Pues puede ser correcto. Pero el mensaje capital es están vivos. Es decir, da igual si te salvan la vida, da igual si te avisan de que tu hijo va a morir, da igual si te dicen estoy bien, da igual si te dicen no llores más, Dile a mi hija que no llore más, que etcétera, Lo más interesante de todo es lo que no dicen. Es decir, estoy aquí, estoy vivo, estoy vivo. E esa es la, esa es la cuestión. Eso es lo más importante, hombre. Si de repente te dicen que hay 300.000 mil dólares en una cuenta, pues, pues fantástico. ¿no? Pero no es esa. Yo la conclusión que saco es que mmm, hay una realidad después de la muerte que es lo que se nos escapa y lo que yo he querido transmitir en el libro, es decir, señores aquí no se acaba esto esto continúa más claves, de estoy, en, en estoy bien dos, es una denuncia una vez más ante los intereses religiosos de las grandes religiones, eso por un lado y por otro lado, una ayuda una ayuda un intento de ayuda para las personas a no tener miedo a la muerte, un soplo de refresco de esperanza. Sí, sobre todo lo segundo. Es decir, yo lo que intento es transmitir, pero no porque yo lo diga o por mi consejo. No. Yo he procurado que los casos estén desnudos. Es decir, yo no interpreto los casos, a salvo hasta el final, donde yo doy una serie de comentarios inevitables. Eh, bueno. Pero el caso, los casos están desnudos, es decir, el señor lo lee y, y saca sus propias conclusiones. Entonces, esa es la intencionalidad, la, la segunda, es decir, quitarle hierro a la muerte. La muerte es un suceso al que todo el mundo le, le tiene miedo, probablemente por ignorancia, porque las religiones se han ocupado de machacarnos y de, y de meternos en miedo, ¿Eh? durante siglos y siglos pero no por eh, en el libro no creo que no hay alusiones religiosas es decir, no en ningún momento, salvo al final algún comentario, no se habla de la iglesia de las iglesias o las religiones, para nada es casi, ni siquiera se habla de Dios, se habla un poquito de Dios en un caso concreto que hay por y Dios, Dios es azul y tal, no tenía de adelante ¿Quieres que alguna vez de las 20 editoriales que han rechazado Caballo de Troya han pasado un libro religioso, este lo cogerán y lo publicarán? Le tengo ni idea, ni me importa. Mira, he llegado a un punto en mi vida, tengo 70 años, no me interesa. Me interesa mi trabajo hacer las investigaciones que puramente puedo hacer, si puedo, y, y hay muchas en marcha, lamentablemente, porque yo me quería retirar, pero no, no parece ser que no puedo. Y poco más, es decir, oye, si el libro va bien, estupendo. Pero yo no aspiro ya a toda esa historia de los la, libros más vendidos, las listas. De... Eso, eso ya pasó. Sí. ¿Eh? esto lo tengo que hacer porque me han obligado los de la editorial, no por mi gusto. No lo tengo yo eso tan claro, gracias. te preguntaré. Bueno te pregunto ahora. ¿Por no me conoces? Hace tres, el libro empieza en 1968. Pero hace tres años es cuando. Más o menos sí. Tu guía, la nave nodriza, tu ángel de la guardia, da el empujón para que todas las piezas empiecen a no funcionar. La mágica casualidad siempre está en tus libros, en tus ensayos y en tus novelas. Voy a hacer un juego con caballo de Troya. Principio va Juegas con el universo. ¿Cómo has hecho la selección de casos? Pues no te lo vas a creer. Me creo cualquier cosa. ¿Y yo, cómo se yo, cuando alguien me toca en el hombro y me dice, bueno, atención, yo creo que es el momento de, de publicar esto, eh, yo me encuentro con un problema serio y grave y es que hay cientos de casos, son cuarenta y seis años dando la matraca ¿eh? y entonces digo, bueno, ¿y qué hago? no puedo sacar todos los casos porque el libro sería no se podría manejar entonces ya lo hice otra vez, ¿eh? ya lo hice en otra ocasión eh, digo, bueno voy a agarrar doscientos casos, los voy a poner, los que yo interpreto que deberían ser importantes, los pongo en un papelito cada caso lo doblo el papelito y lo meto en un en una esto en un vaso grande y lo agito y cuando ya lo he agitado voy sacando 170 y apuntando yo me quedé bastante sorprendido entonces ¿eh? sorprendido fui yo porque en algunos casos como que los dejaba en segundo plano no pero fui respetuoso luego le hice trampas a dios Eh, porque no respeté el, el como salía el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí sí, medio los cambié. ¿eh? Pero los 170 fueron los que salieron. ¿Casualidad? los dudo. Sí, bueno, la verdad es que, bueno, esa es la verdad. Siempre afirmas que hay libros que llegan aquí. ¿Que llegan? Que llegan aquí, que ya están escritos. así ah, sí. Y que sí. aparecen en el momento adecuado en que tú eres... No, pero eso no lo digo yo, ¿eh? O afirmas o crees? No, yo transmito que alguien en Brasil tiene una experiencia con su abuela, creo recordar, y en la visita que, entre comillas, que hace a ese lugar donde está su abuela muerta, eh, alguien le, le dice, le transmite que las ideas no son nuestras, que todas las ideas son transmitidas, todas, buenas y malas, ah, atención. Y, y las creaciones, por tanto, ¿no? o sea música, literatura, el, el señor que está haciendo cuadros en su casa, o el que hace muebles, o el que está pintando no sé qué, o el que está con su ordenador, todo eso es transmitido. Eso es lo que yo eh, transmito. Estoy bien es el nuevo paquete que te ha tocado transmitir, llevar un paquete de esperanza, sí. una invitación a despertar ante casos que nos muestran un cambio de, de percepción... ¿De la ciencia de lo que es la vida? Sí, sí evidentemente. Sí. ¿Que no hagamos de la muerte un problema? ¿Que no? ¿Que no hagamos de la muerte un problema? Que no hagamos de la muerte una tragedia. ¿Hacemos de la muerte una tragedia? A la vista está. Yo te invito a que te vayas, ya lo has hecho, a algún cementerio, y verás qué pasa en los cementerios. ¿no? Cómo la gente piensa que el muerto está allí y cómo limpian la tumba y cómo llevan flores y cómo... bueno y las tragedias que, que, que se viven en ¿no? la familia cuando ha muerto el padre o el hermano lloran, lloran, lloran y probablemente no tienen razón no tienen razón, la muerte es un malentendido me pregunto y te traslado de la incógnita ¿quién demonios inventó la muerte? porque tenía mucha imaginación y ¿por qué se ha diseñado nuestra vida o la vida? ¿tú qué crees? para que no conozcamos que hay otra vida Bueno, pues tú ya conoces las respuestas, sobradamente. ¿eh? La, la muerte es un diseño de un premio Nobel, obviamente. Es decir, está muy bien pensado. Es el camino más fácil, corto, sencillo, simple, etcétera, etcétera, para pasar de un estado a otro, para pasar de un de aquí, en este caso, a otro lugar. ¿Y cuál era otro procedimiento, cuál otro sistema? Pues no sé, pero creo que este es el más simple y el más bello. Eh, y en segundo lugar, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué se ha diseñado así? Ah, ¿por qué se ha diseñado? Para que no conozcamos. ¿O por qué crees que se ha diseñado? ¿El arquitecto ha tenido mala mala pata? ¿O ha tenido una no, no, intencionalidad muy concreta? No, una intencionalidad. Para que no para conozcamos. Mí, total. Sí. Es decir, la gente, la vida está diseñada para que tú pienses que no hay más, que no hay más y es malo. Mira, yo recuerdo un caso que me, me engancha con esto y es, eh, en el otro lado también se miente. ¿eh? Interesante. Eso. Sí, sí, sí. Hay un hay un señor que era un era un marino que en el 1960 eh, tenía un amigo piloto y un día llega a su oficina de la marina y le dice, a ver, he comprado una avioneta. Entonces, viene un, ha venido un piloto francés que le va a enseñar el manejo de la avioneta. A las doce y media, o doce y cuarto no me acuerdo, eh, te espero, pasaré a buscarte y nos vamos, y probamos la avioneta, debe ser fantástica. Y el otro dice, vale, estupendo, le encantaba volar. a las Esto es como a las diez y media, a las once. Entonces, se va el piloto y llama por teléfono. Nadie sabe quién llama, y él se pone el marido. Y le dice, oye, ¿sabes que fulanito de tal se ha muerto? otro amigo ah no, y se corta la comunicación y entonces le dice a la secretaria se ha muerto, Fumanito. me voy a todo meter a la casa no sé lo que le voy a decir a la mujer si viene cada que es el piloto, dile que por favor que espere se va a la casa de, de su amigo, es un poco largo pero bueno eh, y llama a la puerta, nervioso, no sabe qué y abre la puerta y aparece su amigo con una cerveza a la mano y el otro se queda Diciendo, pero tú no estás muerto <risa> bueno, en total que se viene a tomar y se le pasa la hora de lo del piloto entonces llega tarde a la oficina a la una y pico y le dice la secretaria ha estado aquí el piloto pero no ha aguantado 10 minutos y se ha ido y ahí, me, me ha dicho que le diga que el fin de semana ya vale el otro se queda muy contrario ¿no? y cuando acaba la jornada llega tras su jefe el jefe del marino, y le dice, oye, lo siento de tu amigo Cala. Dice, no, no te preocupes, porque claro. vamos a volar el fin de semana que viene. Dice, ah, pero no te has enterado. Se ha, se ha caído la avenida y se han matado los dos. Esa mañana. Pues, ¿qué pasa? ¿Quién le llamó por teléfono a, al marino? Alguien que mentía, porque el otro salió con la cerveza a la mano. Quiero decir con esto, muchas de las cosas que te cuentan los resucitados, hay que tomárselas con mucha prudencia. Yo digo que es teatro. Y que al final lo único importante es que están vivos. Que lo que te cuenten, el mensaje que te den, etcétera, son como de los hombres. Es decir, cuando los tipos adentro de la nave y a cada abducido le dicen una cosa distinta. Bueno. Voy a poner un poco abogado al diálogo, En Estoy viendo es venusas... Más de 160 casos repartidos por todo el mundo, Venezuela, Estados Unidos, Brasil, México, Pakistán, España, casos profusamente documentados, ilustrados, sacas tu gran pasión que es el de la pintura haciendo esos croquis. Sí, y, bueno, eso es normal, ¿eh? los cuadernos de campo. Sí. Y con coincidencias imposibles en gente de toda índole cultural y religiosa. ¿Cómo hacer ciencia de unos fenómenos, de unas experiencias, de unas manifestaciones que no se pueden llevar al laboratorio? Pero si es que el error está en considerar que la ciencia tiene siempre razón. Y en este caso concreto, además, es imposible llevar este tipo de presencias a un laboratorio, como mucho. Podríamos llevar el cuadro que ha resultado quemado como consecuencia de la presencia del fallecido, del muerto o del vivo. Y Yo no sé quién está vivo y quién está muerto pero ahí te quedas, es decir, la, la, el error es, eh, el otro día leía un vampiro en su página web, que me lo pasaste tú, sobre las bobadas que escribo en el día, ¿no? eh, bueno, pero el testimonio de las personas te puede llevar a la silla eléctrica, sí, te puede llevar a la libertad, sí, Entonces, ¿por qué el testimonio de las personas no es lo más importante? Si lo es para los jueces. Pues en el testimonio de una persona que me está contando algo suyo, personal, que no tiene ningún afán de, de publicidad, que no quiere que salga su nombre, ¿por qué no voy a dar credibilidad a lo que me está contando esa persona? Y me importa un pimiento que la ciencia tenga acceso o no tenga acceso. Es decir, a mí la ciencia me trae sin cuidado desde hace mucho tiempo hablábamos o antes me dabas unas pinceladas afirmas que en la inspiración las ideas proceden de algún lugar de alguien estoy bien, es un trabajo de ese dios azul ¿un trabajo de? ¿ese dios azul? si, sí. yo no tengo el menor reparo ya en reconocer que podría ser o de su gente o de su gente entre comillas es decir, cualquier tipo de manifestación de idea de no es nuestra creemos que es nuestra somos así en esa en esa experiencia que yo te contaba antes del Brasil una parte de la de la experiencia es que mmm, ve esta chica es una acta ejecutiva ve en la casa esa donde están mmm, ve a un anciano y ve a gente que está viva que se le acerca y el anciano le le susurra algo Entonces entre ellos ve a un músico, un cantante brasileño muy conocido, vivo, y le dice algo. Y entonces la chica, cuando lo vea este ya después, lo ve al músico, le cuenta lo que le ha, lo que le ha pasado. entonces el hombre se emociona mucho, se puso a llorar, porque era así, es decir, él veía, él sentía la inspiración que llegaba, ¿no? a su cabeza. Eso le pasó a Handel, es decir, el Mesías. Es una de las obras clásicas de inspiración. Le pasó a Beethoven, le pasó a Brahms, le pasó a Heimler, le pasó a... a mucha gente. Música, pintura, literatura, fotografía, lo eh, no que sé. Esto bien es, para mí es pura esencia Benítez. La esencia Benítez es la fuerza de la palabra. El universo máquina y trabaja a tu favor otra vez y después atrás. Otras de tirar las cuatro horas de leyendo no tengo ningún tipo de duda y es consciente de que miles quizás millones de personas van a repetir verbalizar interiorizar un mantra de optimismo no, estoy bien no no no no soy consciente no, no puedo serlo y, y el el padre azul ahí me salva no o sea, porque sería terrible que yo fuera consciente de... De, de ese, efectivamente, de ese, de miles de personas que pueden, de, no sé, interiorizar, que pueden pensar, que, que pueden respirar. Yo prefiero, yo ya estoy en otra cosa. Ahora estoy con las entrevistas de estoy bien, pero ya estoy en otra cosa. Yo tengo la convicción de que cuando, si quieres no hablamos de esto en la entrevista, ¿eh? yo tengo la convicción de que tú, que no... me, me recuerdas mucho Fernando, no, no, no yo, o sea, yo, yo soy más guapo, más guapo más vale. guapo él, él miraba la muerte cara a cara sonreía y se reía de ella pocos tipos así Y estaba la condición de que cuando tú estuviste en esa línea fronteriza miraste también a tu forma, no sé de cuál cara a cara a la muerte y ahí esos tiempos sonreando pues sí, no, yo soy consciente de que ella asomó la Su nariz. yo no fui consciente hasta después, hasta mucho tiempo después de lo que me había pasado. Y, pero bueno, que ya no me asusta, ¿eh? te lo digo sinceramente. Me asustaba forma de que llegue, ¿no? Pero no, es más, tengo demasiada curiosidad no porque luego vaya a publicar libros que creo que no dices lo mismo que decía Fernando sabes me da igual lo que quieres ir allí con los que me están esperando pasado unos yo tuve yo tuve un sueño con Fernando cuando murió que no lo no lo he contado aquí me ¿No lo cuentas no no no lo he contado en este día me lo cuentas ahora? sí sí sí claro muere Fernando y nada más para ver muere en un día de resurrección que sí muy pronto sí. Ah, si es que tiene guasa, ah, se, se rió, se rió de pues... por Y entonces, <risa> imagínate en el sueño, un sueño muy vívido, que lo, lo tengo aquí como si fuera real, que es lo que más me asombra. Carretera, una larga carretera, no sé dónde, un páramo, y entonces veo a Fernando al filo de la carretera, me está esperando. Yo voy andando, llego y digo, bueno, pues he tocando. Y entonces el tío, súper enfadado... No me dejó ni respirar. Me echó una bronca como la de Pablo Juan Pablo II al, al cardenal allí en Nicaragua de, y me dijo que por qué había abandonado el tema de las piedras de Ica. No me dejó ni responder. Y se acabó el sueño. Interesante. Sí, yo siempre me quedé, Y es, era verdad. Yo, bueno, no es que lo abandoné. Un poco sacado, ¿no? Cuatro preguntas. Bueno, la última, oficiosa, tu próxima aventura. Mm, investigar. Estoy investigando, estoy ahora con un caso muy, muy, muy, muy gordo, de que eh, hay un ovni. ¿Aterrizaje? Roswell. ¿Materia reservada? Roswell. ¿Qué implicación militar? Eh, no sé dónde, eso ya no me lo planteo. No sé dónde irán, y qué libro, no, no tengo ni idea. Cuando llegue, después llegará. Y luego pues otras historias, otras investigaciones que las llevo un poquito a poco, despacio, vuelvo vuelvo, vuelvo a ver testigo, cuéntemelo otra vez, en fin. Cuatro preguntas mínimas para hacer un recuadro que no sé si querrá la razón se me han ocurrido. Es una visión, opinión como de actualidad. ¿Qué te parece el caso del avión de Malasia? Bueno, Hasta lo que sabes. Un secuestro más. ¿Crees que es un secuestro? Sí, pinchado con los pilotos. Vamos, eso es casi obvio. Vale. Opinión. Han pasado 20 años. Y tú tuviste mucha culpa sobre la desclasificación militar en España, que es que seguimos sin tener nuevos expedientes y seguimos teniendo los mismos expedientes manipulados. ¿Cómo ¿Sí? lo ves? Han pasado 20 años. Tomadura de pelo. ¿Qué? Mentira, vergüenza. ¿Tiene solución? No. No, porque los militares están al servicio de quienes están. Acabas de venir de Sudamérica, de, de Sudamérica, de México. Ese nuevo aperturaismo militar que hay allí en países como Chile, Perú, ¿crees que va a ser limpio, honesto o vamos ser, o va a seguir jugando el mundo militar con los hombres allí también? Igual, lo mismo de lo mismo. Ninguna, nada. Ninguna desclasificación ha sido honesta. Ninguna. Todos guardan algo. Última pregunta. Te guste o no, seas consciente o no, tú, al igual que Fernando, Andreas, eres el responsable de que haya toda una generación que haya dedicado su vida al periodismo y a esto que llamamos, entre comillas, misterio. ¿Cómo ves ese fenómeno? Porque somos el único país de España donde hay tres cadenas de radio, hay tres programas nacionales, hay tres revistas que llevan más de diez años, series de televisión, Bueno, tú y Fernando le hicisteis todo, lo demás repetimos con la, nueva, con la nueva tecnología. ¿Cómo ves ese fenómeno de periodismo, investigación especializado en misterio? Pues lo veo regular. ¿Por qué? Lo veo regular porque yo creo que debería haber más investigadores dedicados de lleno a eso. Y lamentablemente no lo hay pues porque las circunstancias económicas y sociales no lo permiten. ¿eh? No porque no quieran los investigadores sino porque las circunstancias son las que son pero lamentablemente ahora mismo tendría que haber 20, 25, 30 jóvenes investigadores batallando y tú los puedes contar con los dedos de una mano entonces por eso digo que regular pero sí, bueno voy a hacer un poco más y eh, eh, está bien, está bien está bien. lo que hay es lo que hay punto está bien Dentro de esas nuevas generaciones, no la mía, sino las que vienen por detrás, se estila el periodismo social del misterio. ¿Tú le ves algún sentido? No. Social y racional. No. Las nuevas tendencias son, hay que racionalizarlo todo, hay que medirlo y pesarlo, y a mí me, interesa, me interesan los casos por lo social. ¿Qué te no, parece? No. ¿Qué les dirías? No, pues son nuevas generaciones. Que, que no tienen razón en el sentido de que sería solamente una parcelita de la investigación. Es decir, la investigación... De, mira, las cosas son muy viejas, muy antiguas, están inventadas, la investigación es la que es. Es decir, tú tienes que ir a los sitios, ¿eh? gastar tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, interrogar a la gente, a los testigos, reunir pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la base. Luego todo lo de es satélite. Interpretaciones sociales, interpretaciones no sé qué, eh, el método científico. Mire que todo eso está muy bien, es muy... De adecuado y tal, pero Lo más importante es que vaya usted ahí sí y que ande usted con los testigos. Y usted usted su tiempo y su dinero antes de entrar. y antes de, de colgar esos malijitas páginas y web ¿eh? que hacen los mentirosos, ¿eh? que son unos absolutos impresentables en, desde el punto de vista de la investigación. Cuando usted haya ido Y se si haya gastado su tiempo, su dinero y su esfuerzo, y probablemente se haya arriesgado su vida en las carreteras, usted tendrá derecho a pontificar. Otra cosa es que usted de su opinión diga bueno, pues esto no me gusta, o no lo entiendo, o no es verdad, de acuerdo. Pero no pontifique. El peligro es pontificar. Y lo tengo clarísimo. Juan José Benitefondo, 57 de libros que no sea el último no, ya hay 62 escritos 62? es decir, 57 ah, publicados vale, que tenemos no hay 5 1, 2, 3, 4, 5 creo que son si las informaciones no son incorrectas dentro de unos años se más de la de Jesús de Nazaret sí, probablemente el diario Elisio el milagro de las aguas el milagro de las aguas Caminar ah, la el milagro las aguas Sí, sí, ahí aparece una secuencia muy bonita, muy divertida, en la que tu amigo Pedrito tiene un problema importante que ya está apuntado. Los otros caballos, ¿eh? Donde él tiene un problema de sonambulismo y de cosas que no son reales. Jesús no camina nunca, sobre las aguas. Te dejo ya tranquilo. Quería ser pintor y el destino quiso que te dedicaras a dibujar con letras los enigmas y los sueños de la vida. De esa referencia al periodismo de un misterio y de un estilo que llamamos novela de investigación heterodoxa. Déjenme contarles la historia de un hombre que sembró la curiosidad, que hace lo imposible realidad y que es culpable de que hoy muchos no hayamos perdido la de soñar. Pues ya lo siento. Gracias, Juanjo. <risa>